Un pueblo único, un pueblo especial, una nación, no se sabe bien su origen, hay varios estudios, hoy vamos a hablar sobre ellos en el mundo bizarro, que esta noche se va hasta el Amazonas, a conocer un poquito más sobre los Yanomamis. Salimos a su encuentro y seguramente no hay nada peor para ellos, salir a su encuentro, porque ellos no quieren saber nada, nada nada de nosotros y es que el ser humano es veneno para los que quieren vivir Nosotros conocemos a un periodista brasileño extraordinario, estupendo y que nos va a contar muchas cosas sobre ellos sé que conoce y que tiene mucha información sobre los Yanomamis y sobre el Amazonas en general. Él es Pablo Villarubia. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos? Un placer inmenso poder volver a hablar con vosotros. Igualmente. Muchas gracias por acordaros de mí. ¿eh? Gracias a ti por contarnos si hay cosas sobre este pueblo. He dicho al comienzo de la presentación que ellos no quieren saber nada de nosotros porque el ser humano, eh, nosotros, el ser civilizado, es casi un veneno para el desarrollo de estos pueblos. Eh, pueblos que no quieren ser contactados. Sin duda, y hacen muy bien los Yanomamis porque... Esta gente, hay además una leyenda, Bruno, muy interesante, que la leyenda del dios Omami, Omami y que reza lo siguiente, que si un día eh, viniera un, otros hombres que no fueran los Yanomamis a escarbar su suelo, para sacar algo de su suelo, como por ejemplo el oro u otras riquezas, un bau mortífero escaparía del suelo para matar a aquellos agresores entonces los yanomami son como una especie representa de guardianes de la tierra de, de sus riquezas de la preservación de la naturaleza y hay una también esa misma leyenda cuenta que cuando muera el último yanomami atención el cielo y las estrellas se precipitarán sobre la tierra y todo quedará oscuro para siempre Qué fuerte es muy bonito muy también aterrador al mismo tiempo que es una señal ...una señal para que no destruyamos la Amazonía y todo el planeta... ...pero fíjate mm. eso, es una leyenda que ya mm. milenaria posiblemente... ¿eh? ...y fíjate que la Amazonía en estas últimas semanas, en estos últimos meses... ...está sufriendo mucho la acción devastadora del ser humano... ...sí, sí, y, y además de una forma embrutecida eh, ...y con los agresores que ya conocemos... ...y, y en el caso de los Yanumamis, ellos tienen como principales agresores... ...los garimpeiros, los buscadores de oro que siguen actuando en aquel territorio entre Venezuela. Estamos hablando que los llano mami, solo para situar a la gente que nos escucha, ellos viven entre Venezuela y el norte de Brasil, el estado de Roraima y el estado de Amazonas. Son más o menos unos 20, 20 y tantos mil, no se sabe exactamente, porque son pueblos nómadas, viven realmente muy aislados. Cuando yo tuve contacto con ellos hace ya años, quizás en el 96, yo los conocí en un hospital de San Gabriel da Cachoeira, es un estado de Amazonas, una región bastante remota, al norte de Brasil, cerca de la frontera de Venezuela, y los que yo vi, los pobrecillos, estaban enfermos de tuberculosis. Porque camin caminaban, eh, como caminan desnudos sobre las montañas, ellos subieron demasiado al pico de la nebrina, que es el punto culminante de entre la frontera de Brasil y Venezuela, y posiblemente pues, ahí se resfrían, no llevan ropa, claro, no, no tienes ropa, no eh, y, y bajan ya enfermos y el único puesto al alcance de ellos, o más o menos al alcance, es de que son un puesto militar en que estuve y ahí, claro, vi cómo eran frágil frágiles, su salud muy, muy frágil en este caso, y su expectativa de vida no es más de 30, 40 años, claro, ¿eh? no creo. con suerte con suerte algún anciano llega a los 50. Ellos conviven con la naturaleza, intentando respetarla lo más posible, ¿verdad? Eh, sin duda, bueno, son, son pueblos que <ríe> tienen que vivir ahí, tienen que, ellos conocen perfectamente su entorno, y pero yo quería comentarte una cosa que comentaba antes en, en Bastidores, que siempre sí, los Coyanomami fueron considerados, hasta hace poco tiempo atrás, eh como un pueblo salvaje, uno de los pueblos más brutales del planeta, un fiero, un pueblo muy fiero, y eso, todo eso por un antropólogo, eh, creo, no sé si es canadiense estadounidense, me parece, Napoleón Chañón, que en los años sesenta, ya a finales de los 60, elaboró una teoría, muy darwiniana, diciendo que los Yanomamis, bueno, se mataban entre ellos y, y el número, digamos, de muertes, de homicidios era muy alto, eh, entre guerras, eh, fraticidas, principalmente para conseguir mujeres, porque hay una escasez, entre comillas, de mujeres, entre los Yanomamis, generalmente tienen 30% menos eh, mujeres que hombres, y ellos la eh, realizan una serie de batallas rituales para raptar mujeres. Entonces, aparte de eso, decían que el mismo este Chañón eh, comentaba, o en sus estudios de aquella región, comentaban que era un pueblo agresivo por naturaleza, algo que se desmintió totalmente eh, décadas después... ...mostrando que no son ni peores ni mejores que nosotros o cualquier etnia del planeta, los llanomanes. Pero Chañón tenía otros motivos, otros motivos. Yo tuve contacto con ellos. ¿Cómo fue tu contacto con ellos? ¿Por qué los conociste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te enseñaron? Porque enseñan muchas cosas ellos. Exacto. Yo estaba en aquella región del Alto Río Negro, en la Amazonía... ...justamente para eh, investigar unas apariciones de una criatura mm, mítica... ...bueno, para algunos no, era el Mapinguari... ...una especie que algunos consideran como un, un perezoso prehistórico... ...que no se había extinguido en esa región de la Amazonía... ...investigada incluso por científicos de, de Harvard, de Estados Unidos... ...y fue en ese durante ese viaje en que navegaba por, por el río Negro en que llego a San Gabriel de Cachoeira y pregunto por alguna comunidad indígena allí cercana a la que pudiera entrevistar o, para no menos, conocer. Y es cuando me llevan, mira, los más cercanos que tienes aquí están aquí mismo en el hospital. Lógicamente, ellos no hablan. Ellos tienen cuatro idiomas eh, más o menos emparentados, los Yanomamis, y son muy raros los que hablan eh, portugués o, o castellano. Y vuelvo a repetir, es que es un pueblo de los más aislados del planeta. Y por eso Napoleón Chañón, comentaba antes, tenía interés en ellos, porque quería robarles su sangre, algo sagradísimo para la cultura de los Yanomamis. Robarles significa extraerles sangres, muestras de sangres, para compararla ya en Estados Unidos con muestras de sangre de supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, de la bomba atómica. Ay, ¿por, y, qué? ¿Por qué? Y fíjate que historia más extraña Eh, co conectar los seres digamos los hombres más primitivos entre comillas estamos hablando de los pueblos menos tocados o supuestamente menos contaminados genéticamente compararlos con poblaciones actuales afectadas y sí, por mutaciones sino que estos tuvieron menos mutaciones según la teoría de, de chañón y así crear un, un baremo comparativo para o sea, eh, establecer atención eh, establecer el índice cuál sería el índice de radioactividad eh, permitida para un ciudadano o para eh, el gobierno de Estados Unidos, o sea que los Yanumamis un pueblo de la prehistoria sirvió para crear mm, parámetros comparativos Eh, ...modernos... ...en relación a, a la reactividad... ...digamos, uno de los elementos más modernos... ¿no? ...creados por la humanidad... Y, ...y ellos siendo víctimas... ...en el sentido que para ellos... ...la sangre es algo tan importante... ...hay muchos ritos relacionados con la sangre... ...de hecho, ellos creen que son... ...parte de la creación... ...de un dios... ...de, de la luna... ...que vomitó sangre sobre la tierra... ...y que creó a los yarmames... ...esa sangre coagulada, digamos dio origen a los primeros guerreros Yanomamis, entonces por eso para ellos la sangre es algo inviolable. De todas formas, Shañón y sus gentes consiguieron extraer la sangre gracias al aliciente de que ellos llevaban muchos eh, machetes eh, y otros objetos cortantes, principalmente de acero, que encantan a Yanomamis. Entonces, a cambio de estos objetos, ellos les, acaban, les extraían la sangre ¿no? para estos experimentos, que además sirvieron también, esta sangre está en un banco de datos de, de genoma, de una universidad norteamericana, eh, no sabemos para qué fines exactamente. Has eh, mencionado a Dios, eh, la imagen que tienen de Dios, eh, ¿cómo es el mundo de las creencias, de los eh, mitos, de las eh, leyendas de los Yanomamis? No son, digamos, muy conocidas, algo que algunos eh, investigadores, algunos antropólogos, especialmente franceses, hayan investigado algo. Por ejemplo, ellos hablan, ellos creen mucho en los espíritus. Eso sí, ellos hablan de que hay entidades espirituales que les acompañan durante la vida y también después de la muerte. Ellos saben, como, como os dije antes, ellos creen que nacieron de la sangre, de la sangre vertida el espíritu de la luna, ¿no? y que esa, esa luna era caníbal, eso lo curioso. Y en esa mitología también hay seres que son hambrientos de sangre como el buitre Rakanariva, que eh, es el más temido de todos, los, digamos, los entes espirituales o sobrenaturales, ¿no? Que a veces son invocados por brujos, por hechiceros, de alguna bru de alguna comunidad eh, enemiga para a, a matar los niños de sus contricantes, por ejemplo. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, la sangre está muy presente en el cotidiano, en la espiritualidad, ¿no? Y ta y también eh, tiene muy, muy presente a, a sus familiares fallecidos, ¿no? Hacen también algún ritual especial con ellos. Sí, si te refieres a los rituales funerarios, eso ¿no? Entonces ellos eh eso sí que es muy característico de, de los yanomamis, es que cuando muere algún pariente o algún ser del entorno, ellos realizan un ritual bastante complejo, bastante complejo realmente, que es eh recogen el cuerpo de, de la víctima o, o, o de la persona que murió o por una enfermedad o por un ataque. Y, y realizan una cremación, a, la pon, ponen el cuerpo, eh, principalmente si en posición fetal, en piras crematorias individuales, en este caso, si hay más gente individuales, y al final ellos sacan los restos carbonizados, huesos especialmente, y los depositan en una especie de, de, de ollas o de calabazas que son vaciadas, pintadas de rojo, y también con plumas blancas eh, guardan las cenizas ahí dentro y sellan con, con eh, la sellan con cera de abeja esa ceniza la llevan para su hogar el chapono que es el, el digamos una especie de gran tienda de gran, gran casa comunitaria pueden pasar varios días durante eh, durante los cuales hacen rituales nocturnos con cánticos con bueno con ...hay una, una especie de exaltación a, a, al, al personaje, al muerto... ...además hay algo muy importante también de la cultura de ellos... ...una vez muerta la, la persona nunca más se puede pronunciar su nombre... ...eso eh, pena de que incluso puedan ocurrir desgracias para la comunidad... Y si alguien te oye pronunciar el nombre del muerto, incluso tú puedes ser víctima, ¿eh? puedes ser amenazado de muerte, como fue incluso Napoleón Chañón en una ocasión que mencionó el nombre de un muerto y uno de los indígenas se abalanzó con, sobre él para, para matarlo. ¿no? Entonces ellos llaman muy estrictamente la cuestión del nombre del muerto, la asocia mucho al tema también espiritual. Y esas cenizas, eh, después de algún tiempo, bueno, ya son las cenizas, los huesos son machacados, como dije, con una especie de, de mortero ritual también, se guardan y, y después de algún tiempo son consumidas eh, por, por estos parientes, generalmente mezcladas con, con una papilla hecha a base de plátano. Eh, ¿Y eso para qué se hace? ¿Para qué se hace esa ingesta ¿no? eh, ritual? De, de las cenizas del muerto. Se hace para que el espíritu de no regrese a la tierra, sea una forma también de conducirlo al, al cielo, y de alguna manera para que no regrese, para no, no no atormentar a los vivos. Ese, digamos, es el objetivo final de la ingesta de, lo, de las cenizas, de los restos de, del muerto. ¿no? Básicamente sería eso. Aquí en el mundo Pizarro, recomendamos, hablamos de cosas, pero la recomendación sobre los yanomamis, sobre esta tribu, sobre esta tribu del Amazonas, es dejarlos en paz y dejarlos vivir, que es lo que quieren y es lo que piden al ser humano. Lo que quieren de nosotros es precisamente eso, que no existamos para ellos. Pablo, gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos. Un abrazo.